En el sentido del, del mundo del toro, las referencias han sido conllevadas y llevadas hacia a uh, la doma, la preparación del caballo lusitano, ya como raza autóctona, hacia el toreo a caballo, como es conocida la corrida la portuguesa. Tanto es así, solamente mediados del pasado siglo XX, eh, estamos hablando los años 40, surgieron precisamente los primeros eh, profesionales de a pie en el concepto real de la expresión matador de todos Hace entonces existían solo y únicamente eh, los llamados capiñas, posteriormente bandrilleros pero eran capiñas y se llamaban capiñas o se intitulaban capiñas porque jugaban con el toro con la capa defendiendo o saliendo al quite a su señor que realmente era alguien aristócrata que pues que avanceaba o que, que bandrilleraba esos toros con el surgir de precisamente a principios de los 40, mediados de los 40 del primer matador de toros portugués eh Yo hablo de el señor del señor Gómez, cómo es el, el, el padre el padre de José Luis Gómez y del novillero, ¿cómo se llama, el maestro? Eh, Augusto Gómez Jr. En 1947 tomó la alternativa de Matador de Toros y se todo Diamantino Viseo y después Manolo dos Santos que conformaron o iniciaron la llamada eh, época de oro del toreo a pie en Portugal. Toreros, obviamente con sello de figura el maestro Manolo dos Santos porque la verdad es que... Mmm, se confrontó de tú a tú con las grandes figuras de la época fue apoderado por el recordado taurino Andrés Luque Gago y sobre todo fue un torero muy querido y muy respetado en México donde triunfó y donde volvió durante por lo menos 7 o 8 temporadas seguidas para ser parte de sus grandes ferias posteriormente, fíjate eh, eso permitió a eh, la existencia o la realización posterior a la llamada corrida mixta en Portugal, que hasta entonces no existía. frente ante el hecho de, de la existencia de noveles matadores de toros, el concepto de la corrida tal como se conocía, o sea, la corrida a la portuguesa, con los cabaleiros, con los capiñas, sus cuadrillas entre comillas de la época, y con la presencia del pueblo llano de forma amadora, que demostraba su destreza y su y su fuerza y su coraje, eh, precisamente con la presencia de los forcados sin embargo al aparecer este nuevo esta nueva digamos nivel profesional como matador de toros portugués que es porque nosotros infelizmente no podemos matar es un poco antagónico a, a toda la cuestión legal y, y reglamentaria en Portugal, no se puede matar los toros la verdad es que se llaman matadores toros tenían que echar mano de su del argumento de, de digamos de eh, tener que emigrar venir a la patria del toreo que era España intentar su suerte aquí y obviamente hacerse profesional del toreo como matador de toros así lo hicieron, gracias a Dios eh, eh, unos cuantos profesionales importantes que fueron aquellos que confirman por tanto la, la historia y la existencia de los matadores de toros en Portugal, no son muchos eh, hasta la época, fíjate, desde esos años somos solamente 30, 30 y poco